proyección y perspectiva de la economía razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder La mañana sigue con el sol presente pero también con las nubes por allí ocupando los espacios la temperatura sigue subiendo vamos a ver hasta cuánto llega hoy El que llegó y ya está con nosotros acá, en los estudios de Aspen Punta 103.5 FM, es nuestro amigo Pablo Rodas. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Y el renovado, como vos decís a la mañana, a las 9 de la mañana, el renovado placer el renovado de estar placer. nuevamente en contacto con ustedes. Cada vez Cada vez que salgo al aire siento, siento esa sensación. Pero es el renovado. De placer. El placer de sí, estar lo renuevo en todos momento. los días. Realmente. Y realmente es un placer. Realmente. Eh, y un placer encontrarme con los amigos. Le mando un cariñoso saludo a, al querido Ricardo Almada. Ricardo, está de cumpleaños que hoy. Todavía es un pibe que no se queje por los sesenta y pico que tiene. Eh, de modo tal que eh, es un placer. Y vos sabés, Jorge, que lo que no es tanto placer porque es una duda que uno se plantea, es porque en los últimos ya relativamente no cortos tiempos, yo lo único que puedo dar desde el punto de vista de mi opinión respecto a la Argentina, no son buenas noticias. Uh -huh. Entonces uno dice, no sé no sé si está bien, si no estaré cargado yo de pesimismo, etc., y como yo soy un de alguna manera un científico de la economía, o sea yo estudié economía y aplico la metodología científica siempre me lo replanteo y me pongo a pensar si no estoy en alguna medida cargando las tintas y resulta que ¿sabes una cosa Jorge? no estoy cargando las tintas lamentablemente la Argentina está en un proceso de, de, de declive en un proceso de lo que yo llamo disolución institucional, económica y social, que no tiene precedentes, por lo menos, yo te lo dije alguna vez, desde el año 83 esta parte. Y vos me preguntarías por qué de, hablo del año 83, porque del 76 al 83 había un gobierno militar que subvirtió todas las bases institucionales del país, de modo tal que para mí es un un punto de inflexión en la historia argentina. Pero desde el 83 acá esto es lo peor que nos está pasando. Y lo peor no es solo la estática, sino la dinámica. Porque una cosa es que estés mal y estás en una planicie o estés para arriba. Pero seguimos para abajo. Eh, la Argentina está muy mal y cada vez no hay eh, señales de que pueda estar mejor. Y uno se dice, por ejemplo, bueno, la responsable de todo es Cristina. Cristina que es una sátrapa que eh, ya es una enferma del poder y que a su vez es una enferma del poder y aparte desesperada por su temor a la justicia. Ella está condenada ya, para los que no lo saben, está condenada a seis, meses, a seis años de cárcel en el último juicio que le hicieron por corrupción. No tiene sentencia firme. Tampoco eh, va a, a ir a la cárcel efectivamente. ¿Por qué? Porque hasta que se, se sustancie en las distintas instancias... Esto fue un fallo en primera instancia del Tribunal Oral Federal, pero falta la Cámara de Apelaciones y luego eventualmente la apelación a la Corte Suprema, con lo cual puede llevar varios años todo este proceso de apelaciones que mientras, tanto la, mientras la condena no está firme, ella no va a ir presa. Y como ella tiene setenta y pico de años... Una vez que transcurran estas instancias, pasado, eh, pasado los 80, va a tener el beneficio de la prisión domiciliaria automáticamente, de modo tal que no va a ir presa, pero esto no es lo importante. Lo importante es el precedente que ha sido condenado efectivamente a seis años de cárcel. Pero te decía que no es solo la responsabilidad de Cristina, también es la responsabilidad de los otros dos integrante de ese triángulo de poder que tiene la Argentina, que es Alberto Fernández y el, mm, mini, el ministro de Economía Massa. ¿Por qué te digo? Alberto Fernández es un presidente inexistente. Es un presidente inexistente que a su vez tiene un gabinete que no le responde. Es como si vos su, su, eh, dirigieras a una empresa y pones gerentes que en vez de responderte a vos responden para el otro lado, justamente para el lado opuesto. Y tiene, por ejemplo, los, los tres pilares principales de su gabinete en contra. ¿Qué es en contra? El ministro de Interior que maneja la relación con las provincias es un soldado fiel de Cristina. El jefe de, el jefe de gabinete, Juan Mansur, un gobernador en uso de licencia de la provincia de Tucumán, está más preocupado por recuperar la posición política en Tucumán que en seguir atendiendo los negocios nacionales. Y finalmente Sergio Massa. ¿Quién es Sergio Massa? un hiperactivo ministro de Economía que consiguió a las trompadas, diría yo, frenar al dólar, una carrera alcista que es el gran termómetro de la descompresión económica argentina, pero que hace su juego porque su apetencia, muy fundada por cierto en su audacia, en su osadía eh, y también en su actividad, tiene muchos contactos en Estados Unidos, no descarta para nada la idea de ser el candidato a presidente el candidato, te digo, no el presidente de un eh, frente peronista, kirchnerista dado que no hay otros candidatos posibles, de modo tal que este tríptico que nos está gobernando es el, el responsable de alguna manera de esta, de esta situación de disolución pero este aquí también, Jorge en este inicial panorama Argentina está viviendo un proceso casi Uh, diría, de hastío de la gente y de los medios respecto a la información y a la percepción de lo que pasa. Y esto tiene que ver con lo que yo te decía al principio. ¿Por qué? Porque vivimos en los últimos largos meses en un estado de anestesia informativa. Y vos me preguntarás, ¿qué es eso de anestesia informativa? Y mira, si yo te cuento que desde, digamos, septiembre, octubre a esta fecha, lo único que se hablaba era del Mundial de Fútbol. No había otra cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos jugadores se iban a ir? ¿Qué jugadores van? ¿Qué sé yo. Después la euforia del triunfo en el Mundial de Fútbol. ¿Esto qué duró? Duró una semanita la euforia, los 5 millones de personas en la calle para agasajar a los jugadores, etc. Después que pasó esto, ¿qué ocurrió? el gobierno empezó el ataque sistemático al Poder Judicial. Lo hemos hablado varias veces en estas columnas. Es decir, sin, directamente, incluso ahora está exacerbado, pero quieren ampliar ilegalmente el número de miembros de la Corte y ahora quiere absurdamente hacer un juicio político a la Corte Suprema. Pero se hablaba de eso. Eso ocupó la tapa de los diarios, de la tapa de los medios audiovisuales. Y luego... Sobreponiéndose esto, ocurre el tremendo, el desgraciado, el condenable eh, asesinato de un chico en Gese, la carga de una turba de ocho rugbyers, cuyo juicio está terminándose de sustanciar en este momento y cuya sentencia va a pronunciarse creo que eh, el lunes o el martes de la semana que viene. Esta, estas, estas tres situaciones que fueron sucesivas, encadenadas, hace que si vos miraras con cierto y vos, por supuesto, lo haces por, como gran periodista que sos, eh, un, un aspecto crítico de lo que es el, la, el nivel informativo de la Argentina, no ves otra cosa. No ves otra cosa y no ves lo que hablábamos de la disolución institucional. No se habla de la inflación, que es la segunda en América Latina después de, de Venezuela, No ves que el 40% de la población argentina tiene empleo formal y el resto o hace changas o está dependiendo de subsidio del Estado. No ves la inseguridad. No ves porque hay como si la prensa, eh, los medios, ya sea gráficos o audiovisuales, estuvieran captando que la ciudadanía está como hastiada ...de tantas malas noticias. Así como yo te digo, y con esto culmino este, esta reflexión... Eh, ...como si yo te dijera que cuando yo vengo a Punta del Este... ...que vengo cada vez más, casi medio año... Eh, ...estoy respirando aire limpio... ...es como que si la gente ya estuviera hastiada... ...de tantas malas noticias. Y esto de alguna manera es así. Y en este caso de la, de la anestesia informativa hay un silencio también, pero en este caso inversamente perjudicial. ¿Por qué? Porque se van a cumplir ocho años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado dos días antes que iba a presentar a la Cámara de al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, puntualmente, un informe condenatorio de la acción del gobierno de Cristina Kirchner y en su momento de Timmerman, para exculpar al gobierno de Irán de su responsabilidad en el, en el estallido de la eh, Mutual Judía, de la AMIA, que causó nada menos que 85 víctimas fatales y que destruyó todo el edificio y, aparte, constituyó un jalón, que fue el segundo, porque el primero fue el ataque a la embajada de Israel, y que, sin embargo, de esto no se habla, se habla del de los debates, con toda justicia, con toda razón, pero en ese silencio informativo, lamentablemente, eso que está silenciado no sirve. Bien, hacemos una pequeña pausa y ahora te hago algunos comentarios sobre lo que has comentado. Frecuencia abierta Con un vino empiezan charlas únicas, se encuentran amigos únicos, se celebran momentos únicos se descubren sabores únicos. Por eso este 27 y 28 de enero queremos brindar con vinos únicos en un único lugar. Te invitamos al Salón del Vino de Enjoy Punta del Este, el evento más esperado del año, donde las bodegas más prestigiosas de nuestro país y del mundo se encuentran para disfrutar de una gran variedad de vinos y un menú buffet especialmente diseñado para la ocasión. Entradas en redtickets.uy y boletería del hotel. Con visa Itaú, crédito o débito, tenés hasta 25% de descuento. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar lugar. Este verano, tómate la light. Ahora podés pagar tu contribución desde cualquier lugar del mundo en forma directa y con descuentos incluidos. Hacelo con cualquier tarjeta de crédito, por teléfono, a través de telegestiones, en redes de cobranza descentralizada, Sisterbank, Banred, Débitos, en nuestras cajas y ahora con transferencias bancarias directas, sin intermediarios ni comisiones y desde donde estés descansando. Además, pagando antes del 31 de enero, lo haces con un 6% de descuento más 1% hasta completar el 8% acumulado por buen pagador. En enero, paga sin moverte de tu casa. Te la hacemos fácil. Vos tomate la light. Nosotros seguimos haciendo obras. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.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 Sobre lo que decías, Pablo, el tema de, de esa anestesia informativa. Sí. Te aclaro que, que lo mío es como si yo fuese un dron con Argentina. Siempre estoy sobrevolando la realidad argentina. Con seguridad, sí. Y tratando juro. de entenderla. Cada vez me hace, se me hace más difícil entenderla. Uh -huh. Sí. Pero a mí me da la impresión que los propios medios argentinos llega un momento que se dan cuenta que es imposible que cualquier televidente se, se mantenga frente al televisor si vos lo tenés 24 por 24 los 365 días del año hablándole de un pesimismo detrás de otro y de una desconfianza detrás de la otra y a su vez también creo que el verano es un buen pretexto para que la gente también salga de esos temas salva, salga si puede de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza Y a su vez también la gente que trabaja en los medios, también de alguna forma salga a cambiar el aire como para de repente después de marzo ya todos resignados nuevamente. Y en un año electoral entren eh, en un 2023 que va a ser pesado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si llega un momento que el aire está tan, tan, tan, tan contaminado que te entra a ser mal. Así es. Sí, Ahí y estoy es. hablando de lo que le pasa desde mi punto de vista individual y colectivamente a todos los argentinos, sean trabajadores de los medios de comunicación o hagan lo que hagan, porque hace tanto tiempo que Argentina está en un problema en, en otro que, que yo realmente los admiro, no sé cómo hacen, no sé cómo hacen, realmente no sé cómo hacen y entiendo con el pretexto de la pandemia, porque yo creo que si la pandemia no hubiese sucedido de repente tantas familias argentinas no se hubiesen venido a radicar a Uruguay, que, que el, la pandemia lo que hizo fue empujarlos definitivamente. Decirle, bueno, animate, dale, sí. probá, andate a Uruguay o a otro sí. lado si querés, y, y bueno, y por lo que podemos saber en, en, en la información que manejamos, quienes se vinieron no están arrepentidos. Para nada. El, de repente lo que encuentran es que, que la dinámica de tomar decisiones cuando se se, se instalan acá a, a trabajar empresarialmente, por ejemplo, como que la dinámica que traen esos argentinos no es la misma de Uruguay. Los uruguayos nos cuesta mucho definir las cosas, hablamos mucho, somos muy de darle vuelta al asunto, y no, déjame ver, después te después te llamo, y no te llamo nada, te llamo dentro de 10 días, y bueno, de repente el argentino está esperando que lo llamen dentro de 10 horas, no dentro de 10 días, es. ¿sí? Y bueno, y bajar, bajar esa velocidad les cuesta un poco, pero además, en términos generales, hablan bien de lo que es la, la, la adaptación de esas familias. Y bueno, y como todo, este, cuando después te llaman tus familiares o te llaman los amigos argentinos, y voy como dices, bueno, acá estamos bárbaros. Ay, sí. hay mucha satisfacción en general. <ríe> sí. Jorge. Y eso termina de convencer a otros. Y yo pienso que esta tendencia va a seguir. Totalmente. Pero en la realidad que vos manejaste de las cosas que pasan y que esto distrae y que lo otro distrae y que aquello distrae, de parte del gobierno también hay como un interés de por lo menos una vez cada 10 días tirar una bomba. Que yo no sé si lo que quieren es que esa bomba realmente sea algo que trasciende y que sirve para algo o es como que Como decimos la, hacerla del terutero, decimos acá, ¿no? Ponés el huevo en una punta y, y, y el terutero va y cate la otra. Ah, ¿Sí? Eso sí, que nadie se la rima el nido. Así es. Porque se arma el lío con el terutero. Bueno, me parece que es eso, porque, por ejemplo, y te pido que lo expliques a los oyentes, la última maniobra de, de masa, no logro entenderla. ¿Sí? ¿Sí? ¿La última maniobra sí, de masa? Sí. Bueno, bueno, explicarle a los oyentes en qué consiste la última maniobra de masa. Bueno, esto se escribe eh, clarísimo. Esto se escribe primero en una tendencia eh, de escape prácticamente despavorido de la cotización del dólar de veras. Del dólar, no, no de lo que se llama el blue, sino el que es realmente el que compra y vende la gente, que en este momento está en 368 pesos el, el dólar, Eh, en la Argentina, y que eh, cuya cotización hace unos meses un legislador de la oposición, eh, García Moritán, había dicho que el dólar iba a llegar a 400 pesos y alguien dijo, este tipo está loco, y resulta que el señor este no estaba loco porque estamos a 10 minutos de, del dólar a 400. ¿Y qué hizo Massa cuando asumió después de la pantomima que hizo el gobierno de nombrar una vez que renunció Martín Guzmán, el anterior, el primer ministro de Economía que tuvo el gobierno, eh, y después del papelón de los sucesivos eh, ministros que tuvo el, el, el gabinete de Fernández, eh, una de ellos Silvina Batakis, pobrecita, que duró un mes, eh, hizo un papel muy triste creo que para ella. Pero, ¿qué cr hizo crónica masa? de un final anunciado Anuncio, absoluta, Absolutamente ¿Pero qué hizo Massa? Lo que hizo Massa fue Tratar como objetivo fundamental De eh, enfriar el termómetro No hay otra cosa Sobre la economía real El termómetro de Argentina es el dólar Y en ese caso Siempre apeló a medidas cuyas Cuyos efectos En lo inmediato Pudieron haber tenido Algún tipo de positividad en el sentido de lograr sus objetivos. Por ejemplo, inventó un dólar soja. ¿Por qué? Yo lo he hablado también acá. El dólar soja es, en este momento, si un exportador agropecuario vende su producción, en vez de 360 pesos por dólar, le paga al gobierno 180 pesos por dólar, porque es el dólar oficial. 180 pesos, o sea, pierde nada más que el 50%. Pero sobre esos 180 pesos por dólar el gobierno le aplica una retención de 33%, o sea que va a cobrar 120 pesos por, por, por dólar en vez de 360, con lo cual es un robo a mano armada. Pues bien, la gente se pregunta por qué hace eso, porque se dice que si se aumenta el dólar oficial va a repercutir aún más en la inflación. Y el objetivo de masa, como te digo, es enfriar el termómetro, ni siquiera ya eh, romperlo, con lo cual... Eh, lo que hace es tratar de enfriar la carrera alcista del dólar, que no la consigue ni de ahí. Pero de alguna manera siempre saca un, eh, un conejo de la galera como para tratar de hacerlo. Y en este caso, ¿qué hizo? Con eh, absolutamente imposible resultado positivo. Salió a anunciar que va a recomprar títulos de la deuda argentina por mil millones de dólares. Te explico, Jorge, y le explico a lo, le comento a los oyentes que la Argentina está boqueando y en realidad casi no tiene un dólar partido por la mitad en las arcas del Banco Central. Todo lo que viene, viene de algún apoyo del Fondo Monetario, de algunos swaps de China, etcétera, pero no tiene dólares. En este momento la posición neta de, de dólares del Banco Central es unos 5 o 6 mil millones de dólares. Pero, ¿Qué sucede? tiene 5 mil millones de dólares por estos aportes que te digo, pero aparte porque están frenando la autorización para importar insumos de muchas empresas que si de no llegar a conseguir estos insumos importados y para lo cual necesita el dólar oficial, lo que van a hacer y han hecho muchas es parar la producción y suspender a gente. Pero como hay pocos dólares en, en las arcas oficiales, el gobierno no le larga los dólares, incluso a estas empresas. Y la gente se pregunta, y ahora con, con esta escasez de dólares, vos salís a recomprar bonos que te digo son de vencimiento para el año 29 y 30, y que aparte no, de, no generan pago de intereses. Estamos hablando de bonos emitidos por Argentina. Bonos, bonos argentinos emitidos por la Argentina que vencen en el año 29 y en el 30. Y la gente se pregunta, ¿para qué, ¿Para qué bueno? lo hizo? Porque de alguna manera quería eh, fortificar, o mejor dicho, detener la carrera alcista de los bonos, eh, la carrera bajista de los bonos argentinos que ya estaban por el piso. Menos. estos bonos valían hace no más de un mes 18 dólares cada 100 nominales, o sea, estaba con un 80 de pérdida. Resulta que ahora sale con esta medida para poder fortificar esta, esta posición de los bonos argentinos, porque no, no quiero abundar con explicaciones, pero el, el valor eh, de mercado de los bonos determina también un poco, juega también un poco con el valor del dólar blue y del dólar sucedáneo que hay en la Argentina. Entonces, de alguna manera, quería aplicar en la estrategia de enfriar el termómetro este, eh, el valor de estos bonos y sale a anunciarlo, y la gente, vos sabés que se pregunta ¿por qué lo hizo? porque no tiene ninguna consistencia, y hay quienes piensan incluso peor, yo no estoy autorizado para pensarlo de tal manera, pero por lo menos es lo que recojo, que dicen hace un mes estos bonos valían 18 dólares por papel, y ahora está a 30, ¿no habrá algún súper inteligente inversor que compró a 18 sabiendo que iba a venir esta movida de, de masa mm. y ahora los revende a 30 y gana nada, man, nada menos que 60% de su inversión? Na, nadie lo puede está en condiciones de afirmarlo pero que como decís en los temas yo Ahora, no creo eso, en la bruja es que, pero los que existen existen eso a Argentina como país no lo beneficia en nada beneficia no, privado pero no eh, por, pero por supuesto puedes puede los que argu argumentan esto pueden pensar que es un negocito que si, que hicieron algunos pero efectivamente desde el punto de vista de yo olvidándonos del posible negocito que hicieron que pudieron potencialmente haber hecho algunos Lo que significa esto, que desde el punto de vista de la economía real a la Argentina no le hace absolutamente nada, al contrario, distrae mil millones de dólares que deberían haberse destinado a todas las necesidades de disposición de divisas, entre ellos, como te digo, en la autorización para importar insumos de las fábricas que pueden estar parando. Bien, te agradezco ¿Entendés? la explicación. Claro. Pero sigo sin entender dónde está la la, la ganancia para Argentina. Ninguna, es que no existe, no existe en este caso ninguna ganancia Ma, a, para Argentina. Y a Massa no le suma nada tampoco, a lo bueno, no, que sus amigos se hayan rebuscado pero, de repente. Pero vos tenés que pensar que la estrategia de Massa es únicamente tratar de contener la suba del dólar. ¿Y que lo logra con esto? No, no lo logra porque después de... Entonces después de nada. Y bueno, pero es está apelando a medidas. Yo no te diría desesperada, pero como la situación del enfermo, que es la Argentina, está en terminal, de pronto aplicas cierta tipo cierto tipo de terapéutica que no le sirve. alguna le puedo servir para una semana, para 10 días, para 8 días, pero no le sirve tampoco. Y en este caso, la suerte política de masa está jugada respecto a esto. Pablo, ha sido un gusto tenerte nuevamente por acá por los estudios. Ha sido un gusto que sigas en Punta del Este disfrutando de este lugar. Para mí. Y nos reencontramos dentro de algunos días. Para mí es un renovado, como dice <risa> mi amigo Jorge Méndez, un renovado placer estar con todos ustedes. <risa> Gracias. Un gusto. Buen fin de semana. Fre frecuencia abierta